Aquí comienza Buribú En No Onda, todos los días, de lunes a viernes, de 1 a 1 y cuarto del mediodía, 15 minutos con la mejor música, 15 minutos, Buribú. Hola, muy buenas tardes. Hoy segunda entrega de, de la serie de programas que durante esta semana vamos a dedicar a conocer las canciones preferidas de Miguel Ángel Aguilar. Y hoy empezamos Miguel Ángel con un pasadoble, ¿no? El, el pasadoble titulado En el Mundo. Muy bien. Que... Le, le, le, le, lo tengo ahí muy asociado a la cabeza por, por la película El Sur que, que sale un par de veces y me pone los pelos de punta uh -huh. Oye, cuéntanos un poco, ¿qué significa la música en tu vida? La música, hombre, yo creo que, claro, como en el caso de casi cualquier persona, ¿no? Es un poco como como respirar, tampoco, hombre, puedes vivir sin música, pero pues aquello de que te, te, lanza, te lanza a tu propia sensibilidad, ¿no? Te, la música te dice cosas de de ti mismo, te descubre. Uh -huh. eh, este pasado doble me, me comentabas que te ponían los pelos de punta, ¿por algo en especial? ¿Te recuerda algo especial, algún momento especial o...? ¿O cuando, no sé, ¿se te está unido a un momento o a una asociación? No, hombre, aparte de la película El Sur de Víctor Hice, no en, es por sí por la, por la desnudez de, de los solos estos de, de, de la música, el solo de trompeta, en, en, la música en sí. Pues vamos a escucharlo, ¿eh? Uh -huh. Tu siguiente propuesta es Michael Nyman. Ya veo que repites, es lo mismo eh, que sí. ayer, ¿no? E intentando que los programas sean variados y que <risa> los, los programas muestren un poquito de todo. Todos los días vamos a tener, parece algún mm. autor de música, músicas a nivel, mm. o algo así. ¿Cómo lo definirías? El, el, minimalismo? Minimalismo. Con, hay música minimalista. Ah, y veo que Michael Nyman repites. Te gusta. Yo es mi favorito. Con y Michael Nyman. Ah, la, sí. El lirismo este, el patetismo, me llega, no sé qué tendrá que me llega. Todos los días pedimos a Miguel Ángel que nos traiga una canción especial. La de hoy es la de Loli Manuel, ¿no? Es eh, Loli Manuel la de Dime. Ajá. Que, no sé, yo, tanto por la letra como por Loli Manuel, pues, eh, la letra la vamos a escuchar, es preciosa. Y para mí Loli Manuel son de esos, de, de esos nueve o diez artistas que, que han revolucionado o que son revolucionarios en el flamenco. Y, en fin, yo creo que es un exponente bueno. Has mentido alguna vez? Y dime si cuando lo hiciste sentiste vergüenza de ser embustero. Dime, dime, dime. Si has odiado ...sientes tu corazón... ...con... cortado alguna flor sin que temblaran tus manos dime si de verdad crees en Dios cómo crees en el fuego cuando te quema dime dime dime si es el cielo tu ilusión O es la verdad en la tierra Dime A cada cosa, sí o no Y entonces sabré yo Si eres mi sueño Dime, dime, dime Dime A cada cosa, sí o no ¿Cuál es tu credo? Después de Loli Manuel, Miguel Ángel elige a Madre Deus y o Pastor. El el Pastor. El Pastor. Y Miguel Ángel, la siguiente canción que nos propones es... Eh, pues una canción del disco Cabo Verde, de, de la caboverdiana Cesaria Évora. Uh -huh. Está negritas y con aires eh, portugueses de África. Y bueno, no sé, pues la historia un poco de este disco, como... Muchas de las músicas que, eh, que he cogido, eh, pues la descubrí entre los 16 y los 20 años, ¿no? Este caso en concreto de Cesaria Évora pues junto a Manu Chao, es de esos casos de, de un artista que no conoces de nada, ni el nombre, ni referencias, ni absolutamente nada, pero te da una, una intuición, cuando no había internet, de ves un disco y sin tener ninguna referencia y dices, me lo voy a comprar. Y luego la, la gran sorpresa y satisfacción de decir, esto, esto es una joya. ¿Quiere decir que te lo compraste por la portada, tal vez? Oh. Sí, por la portada, Perfecto. pero no estrictamente porque, porque sale la cara de cesárea Eora, que no es precisamente guapa, sí. sino que es una, una especie de intuición de decir, de apostar por algo desconocido. Pues yo creo que acertaste, ¿eh? Sí, sí. <risa> te la borrabu vamos mira vente la borrabu vamos a mi ute me ma falo falo minha boca castara porta criochabu me ma Minha boca castanha, na minha porta um creu diabo, nem mantenha cabulfa. <tosse> Un emotivo viaje musical de Miguel Ángel hasta las Islas de Cabo Verde. Seguramente también te pasó como a mí. Yo tampoco ubicaba Cabo Verde, pensaba que... Sigo pensando que debe ser un lugar mítico donde se debe vivir de maravilla y perdido. Es verdad, es Y sobre verdad. todo si cantan así como canta Cesarea, bueno, merece la pena que, que vayamos a descubrirlo, es que ¿no, ¿verdad? estás ¿no? ahí como en un mundo onírico. Sí, sí. Bueno, y llega el momento casi de despedirnos y lo vamos a hacer con una canción que ha servido para que muchos aprendieran a tocar la guitarra es un clásico con el que los amigos nos martirizaban en los tardes de verano y eh, intentando sacar algo, algo algo aceptable de una guitarra es el Carretera al Cielo de de, de Led Zeppelin, ¿no? De, exactamente, la, la escalera esa que sube eh, yo a esta canción le tengo un pues un especial aprecio sentimental, ¿no? Eh, personal Pues porque se dio un, forma parte de una circunstancia pues, de esas vivencias, ¿no? Entonces, pues era yo yo ahora mismo tengo pues prácticamente 30 años. Era yo menor de edad entonces y pues de esos viajes que, que haces, entonces pues me fui de viaje con un, con un amigo por ahí y, y en un momento de, del viaje, eh, pues un viaje de aventurero y también de relax y tal, en un momento del viaje nos ponemos a echar la siesta Y en Radio 3, además, creo que era, eh, había un programa especial eh, que ponían todo el rato versiones distintas de Escalera Hacia el Cielo de, de Led Zeppelin, tocadas por mucha gente. Y fue como una hora, hora y media de escuchar versiones sonolientos, eh, en un estado así, eh, también medio onírico, que, que la verdad fue de gran paz, fue, fue un momento especial, muy bonito. Muy bien, pues con el Zeppelin y su Escalera Hacia el Cielo nos despedimos esta mañana. wors Sov De and she's by lämka eit to